1964, Nueva York, Estados Unidos. Durante toda esa década la Fundación de Parapsicología financió las investigaciones del doctor Montague Ullman. Su obsesión era investigar el mundo de los sueños, pero quería ir más allá. Quería averiguar si durante ese trance el ser humano era capaz de manifestar percepción extrasensorial. Para ello se rodeó de un extraordinario equipo de expertos. Entre ellos estaba Stanley Kribner, uno de los científicos más importantes del mundo. Para llevar a cabo sus estudios eligió el prestigioso Laboratorio del Sueño del Centro Médico Maimonides de Brooklyn. Ullman quiso averiguar si durante el sueño era posible la comunicación telepática Se iniciaba así una de las investigaciones más insólitas de la historia Un expediente del misterio único Partió del descubrimiento realizado años atrás Según el cual era posible detectar por gestos exteriores Los momentos de sueño profundo Se registra durante las sucesivas etapas de MRO Siglas que significan Movimiento Rápido de Ojos Durante ese periodo es cuando se producen los sueños Como conejillo de India se utilizó al psicólogo William Erwin. Su objetivo era dormir y soñar y hacerlo durante ocho noches seguidas. Sin embargo, el equipo de expertos lo levantaría a mitad de la noche. Lo haría justo tras un periodo MRO. Tras ello, debía escribir en un cuaderno su último sueño con todo lujo de detalles. Pero el experimento iba más lejos, y es que mientras Erwin dormía, un sujeto llevaba a cabo un ensayo. Debía elegir un dibujo al azar entre innumerables posibilidades. Tras seleccionarlo, tenía que intentar transmitir mentalmente el contenido de ese dibujo. Durante el tiempo en el que se llevó a cabo el experimento no hubo contacto entre las partes. Tras ocho días de ensayo, tres jueces examinaron el contenido de los sueños de Erwin en relación a los dibujos transmitidos por el psíquico. Tras examinar la situación, determinaron que el soñador había recibido imágenes soníricas del dibujo transmitido en más de un 40% de casos. Ulman determinó que aquello solo podía explicarse si actuaba algún tipo de percepción extrasensorial. Los investigadores decidieron que era necesario confrontar el primer estudio. Era tan esperanzador que así se exigía. El proceso volvió a repetirse durante ocho noches seguidas. En esta ocasión, el emisor no solo se limitó a intentar transmitir mentalmente la imagen elegida. Debía, además, simular la situación que plasmaba el dibujo. Ullman llamó a esto en su informe en materiales multisensoriales. A diferencia de otros estudios parapsicológicos, el experimentador no tenía un número limitado de dibujos a elegir. Estadísticamente, ese hecho podría ser determinante para el resultado final. Una vez más, un equipo independiente de jueces analizaba los resultados. A un lado de la tabla situaban el dibujo elegido, al otro, la descripción de las imágenes que el soñador había percibido. Desde la primera noche empezaron a producirse resultados satisfactorios. ...tras las ocho noches de experimento... ...los garantes del ensayo... ...determinaron que en seis... ...los aciertos habían sido plenos... ...es decir... ...el sujeto soñó exactamente... ...con la misma imagen... ...que estaban intentando... ...transmitirle psíquicamente... ...para los analistas... ...aquello resultó extraordinario... ...en el informe final... ...elaborado por Ullman y Krimner... ...se señala que por azar... ...los aciertos nunca hubieran podido... ...superar el 12% de los casos... ...sin embargo... Los resultados positivos superaron el 75%. Pidieron a los expertos en matemáticas que examinaran los datos. Estos últimos concluyeron que las ventajas contra el azar, en este caso, superan una proporción de 1 a 1.000. En conclusión, no fue casualidad. Algún tipo de comunicación mental intervino durante los experimentos. Y fueron científicos quienes así lo aseguraron en su insólito expediente.